Una victoria muy trabajada y diríamos que un poco corta, ¿no?, por las ocasiones. Bueno, es posible que sí, pero yo le doy mucha importancia al rival que hemos, que hemos ganado hoy. Yo creo que ha sido hasta la fecha el equipo que mejor nos ha jugado y yo creo que va a ser un rival duro. Entonces, bueno, estoy contento como has visto el equipo? Un, como tú decías, un Sánchez, que a lo mejor es el equipo que os ha creado más ocasiones, incluso, y defensivamente muy, muy bien, ¿no? Sí, los he visto muy bien, y por eso le doy mucho valor hoy a la historia hemos, yo creo que completado un, equipo, un partido, bueno, bastante bueno, entrando por derecha, entrando por izquierda, creando ocasiones, muchas ocasiones, Y, bueno, y, y se trata de eso ¿no? de que el equipo vaya dando la cara y que y que todo el mundo vaya ofreciendo bueno pues pues una parte importante para que el equipo vaya creciendo yo estoy contento sobre todo mucho con la actitud de los juguecas la verdad es que no se espera otra cosa de ellos pero bueno. Estamos contentos en el sentido, muy contentos. Ah, te dice algo en tres partidos, siete goles a favor, solo uno en contra, ah, no sé, ¿qué, ¿qué te dicen estos números? Bueno, pues de momento los números son buenos, pero hemos visto hoy que eh, con los resultados que ha habido que cualquiera gana cualquiera y que tenemos que estar muy concentrados si no cualquier equipo no ganará, por ejemplo el equipo de hoy si hubiese encontrado un equipo menos concentrado oa mejor en algún momento más las líneas más desligadas y, y no tan no también como hemos estado nosotros creo yo pues los he hecho años entonces pues bueno tenemos que estar contentos porque estamos mostrando muy buena cara de, eh, ofensivamente pero también defensivamente quiere decir que bueno, hemos hablado en el descanso de que el eh, ...si guardábamos el cero en la puerta... ...bíamos ganar partido... ...y eso es lo que ha sucedido... ...y encima teniendo varias ocasiones... ...para incrementar la ventaja ...en esta categoría... ...es muy importante lo que dices tú... ...¿no?... ...guardar la portería... ...y mirar de banca goles, ¿no?... ...sí, en esta categoría... ...y en cualquiera, ¿no?... ...pero sí, en esta categoría... ...lo cierto es que... ...mucha gente... ...o muchos equipos... ...viven de los fallos de... ...de, de los demás... Y, ...y hombre... ...si defensivamente nosotros estamos bien... ...va a ser difícil... ...pero claro... Hay muchos partidos, son muchas horas de juego, va a haber tarjetas, va, va a haber que estar concentrados. Pues bueno, muchas gracias y voy a seguir trabajando. Vale, Dani, gracias.